Estas son las voces que pasaron por Radio Carmes. El gobernador Sergio Silioto anunció la construcción de mil viviendas y el otorgamiento de créditos para pymes y cooperativas. Lo hizo durante su discurso en la apertura de sesiones legislativas. Serán construidas a través de la operatoria Mi Casa, para localidades de menos de 10.000 habitantes. En este caso, vamos a recompensar el compromiso demostrado por los intendentes. Por ello, incrementaremos el aporte del gobierno provincial, llevándolo al 75% del costo actualizado de cada vivienda. El jefe de los diputados de la UCR, Francisco Torroba, celebró el anuncio sobre energías renovables, aunque criticó la demora. Cuestionó la política financiera del Banco de la Pampa. Nosotros no compartimos la política del Banco de la Pampa de los últimos cuatro, cuatro años, donde se subió a, a la timba financiera. Digamos, pregúntele a cualquier pyme, a cualquier este, industrial, los costos, de, los costos del Banco de la Pampa fueron similares a de los bancos primado, privados y en, en algunos casos fueron superiores. Me parece interesante que, que PANPETROL se reconvierta en una empresa productora de energía. Yo, me parece que es interesante. ¿Por qué digo esto? Porque estamos viviendo una transición de los combustibles fósiles a energías limpias. Posiblemente el gran actor de esto va a ser el gas en los próximos años y el impulsar energías limpias es sumamente importante. Martín Arduain, del PRO, sostuvo que el discurso del gobernador fue auspicioso, aunque pertenece al mismo partido que gobierna hace 35 años. Sin embargo, aseguró que Silioto es un componedor. Es un discurso de Silioto. Creo que ha cambiado la, la, la, la realidad política pampeana. Es un hombre componedor este, que invitó a participar a toda la, la oposición. Eh, uno quiere... Eh, Creer en esto, pero bueno, ya te repito, son 35 años del mismo signo político y la pampa no despega. Entonces, déjame la duda. El presidente del IPAP, Jorge Alescano, explicó que el déficit habitacional se combate con la solidaridad de las personas que ya disfrutan de su casa. Que esto se ha avanzado mucho, estamos en un proceso muy avanzado, por lo tanto, este anuncio ya sabemos que teniendo las tierras y con el Mi Casa que se le refuerza, el programa Mi Casa el programa de, para las localidades de, de menos de 10.000 habitantes que, tan, eh, que cumplió un objetivo en los años anteriores, hoy se refuerza. Consideremos que antes el programa Mi Casa tenía el aporte del 50% del Estado y el 50% de, la, de las intendencias y hoy se, el gobierno provincial aporta el 75% de la construcción, así que mejora la situación del Mi Casa, que era para estas localidades, y por supuesto ingresa en las cuatro localidades que habían quedado afuera con la construcción del resto de las otras 500. Debate sobre la ley de plaguicidas. El diputado del Frejupa, Martín Balsa, dijo en Radio Kermés que se apunta a imponer la producción agroecológica. Hay lugares del mundo que ya se está prohibiendo, como Austria, eh, Francia y Alemania eh, para el 2023 dejan de usarlo, eh, Italia está prohibido, los Países Bajos también está prohibido, o sea, sin duda es algo que había que legislar, es algo que había pendiente, siendo conscientes de que eh, no se puede salir, que es un proceso salir de esto porque eh, lleva tiempo, y, y, y, si, y si no sería dejar de producir acero y arrancar, y eso es imposible, pero la realidad es que hay, que hay que legislarlo porque hasta mismos actores de la producción son conscientes que estaban haciendo cosas que no corresponden, ¿no? Ah. El Intendente Luciano Dinápolis disparó contra la gestión de Alto Aguirre por el estado en que dejaron la municipalidad. Aclaró que no volverá a hablar de la pesada herencia. Luego de dos meses de gestión municipal, debemos poner de manifiesto que resulta realmente lamentable el estado en que se encuentra la ciudad y la administración municipal. Debo mencionar aquí... También dos cuestiones bien claras que imposibilitan mejores resultados en las tareas por administración que realiza el municipio. Como son, por un lado, la desoladora situación en la que la gestión Cambiemos dejó el Parque Automotor Municipal y por el otro, la situación en la que encontramos las dos plantas de asfalto del municipio. En cuanto al Parque Automotor, podemos mencionar que el 35% del plantel de máquinas y vehículos se encontraba fuera de servicio. Nos encontramos con una planta de asfalto vieja, fuera de servicio, prendida a fuego. Una planta de asfalto nueva, instalada, con problemas de montaje, fuera de garantía y que nunca había podido ponerse en servicio de manera efectiva, más allá de las mentiras permanentes del Intendente Saliente. Javier Di Mateo, que es doctor en Ciencias Humanas y Sociales, brindará este lunes la charla Sectores Populares en la Extensión Universitaria, destinatarios o protagonistas. Será en el Aula Magna a las 19 horas y Di Mateo habló antes en Periodismo Turno Mañana. Se llama Extensión Universitaria a, a las acciones que los, los universitarios, tanto docentes como estudiantes, hacemos con las comunidades, digamos, ¿no? Trabajos concretos alrededor de cosas que sabemos pero también cosas que aprendemos haciendo junto a otros, eso se lo denomina extensión, es por eso una de las personas menos conocidas de la universidad a la que conocemos generalmente porque forma a los estudiantes, porque investiga, pero también hace esto que es meterse a trabajar en determinados problemas que son sensibles, que son importantes y, y contribuir con las personas que están, que están este, haciendo cosas en, ese, en esos campos, ¿no? radiocarmes.com